Minutos de este jueves 16 de junio de 2011. De esta manera, y cuando estés acá, con cuando estés acá, mejor dicho, del grupo La Renga, comandado por el señor Chizo, comienza tarde piaste. Estoy acompañado de dos bellezas exóticas hoy. Está a mi derecha la señorita Carol Cubilla. Buenas tardes, Carol, ¿cómo te va? Hola, chicos. Y a mi izquierda la reina de la comparsa de Hudson, o Hudson, o Hudson, Amalia Rodríguez Verón. ¿Cómo te va, Amalia? Todo bien. Todo tranquilo. Y mí, enfrente mío está el príncipe de la Escola Dozamba de la 146, el señor Rulo Castillo. ¿Cómo le va, Rulo? ¿Cómo va, ¿Cómo va, gente? ¿Todo bien? Y Nicolás, acompañándonos en esta tarde, formateando la computadora. Estás en la página... ¿En qué página estás? Estoy en el Facebook. Bueno, entra a Tiempo Argentino y decime, sí, por favor, está. la temperatura que hace así, la vamos a conocer... En este momento. Hola Nico, ¿cómo te va? ¿Todo tranquilo? No nos escucha. No nos escucha. Voy a tomar un mate, gente, permiso. Bueno, empezamos contándote algunas de las noticias Bueno, primero vamos el... a dar a conocer las líneas de comunicación que tienen para contactarse con nosotros. El teléfono es el. 467173. El mail es. RadioContodo, El Facebook del programa es piaste separado El Facebook de la radio es Con todo comunitario Y el blog de la radio es www.radiocontodo.blogspot.com. Esas son las maneras que tienen ustedes de comunicarse con nosotros Para dejarnos sus dudas, sus respuestas Y todo lo que tiene que ver con algún tema en particular Vamos a empezar la primera noticia ¿De la mano de qué, de qué dama? De Amalia De Amalia, de la señorita bueno. Amalia Macri fue indagado y dijo que era ajeno al accionar violento de la UCEP. El jefe de gobierno porteño negó ah, bueno. los cargos por maltrato, amenazas y sustracción de valores que se le atribuía, eh, atribuyeron a, a la patota creada por su gestión. La definición de su situación procesal eh, será en 10 días, en plena campaña electoral. La cuarta fue la vencida para el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri que ayer concurrió finalmente a declarar como imputado en la causa por los abusos cometidos por la, por, contra indigentes por parte de la ex unidad de, controles, eh, de control de espacios públicos, la USEP Bueno, la USEP, Macri será indagado, fue citado en realidad por cuarta vez a declarar por esta unidad de control de espacios públicos, que es la USEP ex Ya, ya no existe más que, que cometía actos de violencia contra indigentes, personas en situación de calle, estaba en desalojos, ¿no? No es más que el reflejo de lo que, de lo que piensa Macri. ¿Qué piensan ustedes? Carlos lo está comiendo, así que no. que ayer me acordé que estaba viendo una partecita de 678 que se mandó al frente que. ¿Quién era? El de eh, Nelson, ¿cómo es? El apellido de Nelson Castro puede ser. El enano Nelson. Bueno. <risa> que no sé que le estaba preguntando qué se debía hacer con, con las personas indigentes, sí decía. Y en una, en una parte lo deschabó que dijo que había que matarlos. Si no iban a la cárcel había que matarlos. Nadie se resiste al archivo. Nadie. Escuchaste vos, ¿no? Ah bueno. <risa> Otro más que está comiendo. Bueno, ¿qué temperatura tenemos en este suelo veraceteguense querido que se tiñe de gris pero el naranja flora del suelo? La temperatura es de 19 grados centígrados, tenemos una humedad de 83%. Está muy poco nuboso, hay niebla. Muy poco nuboso. Muy poco nuboso, El viento eh, corre a 14 kilómetros sobre ahora. Bueno, pero... tenemos un buen clima, bastante humedad, sí. clima nublado, pero bueno, hay que ponerle onda. Bueno, con respecto al, al tema del señor Mauricio Macri, la Ciudad de Buenos Aires tiene el privilegio de tener a, a un jefe de gobierno que está implicado en una causa judicial. Como en épocas dicen, electorales. ¿tú? En épocas electorales, como es el señor Mauricio Macri. Yo creo que no va a ganar Macri, que va a haber un balotaje y en el eventual balotaje va a ganar el señor Daniel Filmus. Pero veremos qué, qué ocurre en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a la segunda noticia de la mano de Carol Cubilla. En Villa Langostura piden que se declare la emergencia social. Es un reclamo urgente del intendente local. Dicen que es como vivir en el Far West. La, po la población debe quedarse en sus casas y nadie puede estar en las calles, sin protección. En Bariloche los hoteles darán licencia a sus empleados. Bueno, esto es lo que tiene que ver con respecto a la caída de cenizas volcánicas en el sur de nuestro país. El volcán chileno, Pellehue, que bueno, hizo erupción y desplazó por el aire millones de, de partículas de cenizas, Que llegaron incluso aquí a Barazategui, a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Yo no vi, Simons. ¿Es cómo? Yo no vi. ¿No viste Sí, eh, Porque usted ahora se levanta, señor. Que <ríe> levanto muy temprano. Yo a las 7 de la mañana arranco mi día. No. Hoy bueno. estaba viendo, ¿viste? En el noticiero. Y había un buzo que se había metido al lago. ¿Cómo es el lago conocido de Bariloche? La Huel Guapi. Es en La Huel Huapi. Y dice que el chabón fue a bucear ahí. Mostraban. Todo el lago y lleno de cenizas por todos lados era increíble, parecía. Ahí, con respecto a los lagos, también hay problemas en Perú y Bolivia. Por el lago Titicaca. Se pelean de qué lado es Titi y de qué lado es <risa> Bueno, volviendo, volviendo un poco de humor, un poco de humor esta tarde. Volviendo al tema de las cenizas volcánicas que hay en Bariloche, hay un gran problema, porque también trae problemas en lo que es el turismo la temporada de Bariloche tendría que haber ya empezado, pero se postergó por esto de las cenizas, no hay vuelos eh, las excursiones, en este caso de los... Y hay que acordarse que esa parte de, del sur Bariloche especialmente vive de, de, del, el del turismo, turismo. Todos todo, los 365 días del año es pleno turismo a Bariloche Yo tuve la oportunidad de ir en el verano me pareció algo increíblemente hermoso, el sur de, de nuestro país que hoy está castigado por las inclemencias del tiempo así que esperemos que se, se solucione pronto y que, que estas cenizas se disipen y ya, digamos, no, no, no haya más para que pueda empezar el, el periodo de, de vacaciones en Barilocho para que los comerciantes, para que los comerciantes se, se vean beneficiados como todos los años, ¿no? ¿Tenemos algún mensaje en Facebook? Tenemos un evento de cartas invitados ¿Qué evento? Dice, el jueves 16 de junio, o sea, ¿hoy? ¿Hoy? Sí, hoy. Bueno, no, mañana. en este preciso momento. Quiere ir de 1 a 5. En la 24 y 148, enfrente de la iglesia, los centros de estudiantes, seamos, seamos libres del, de, los, de la escuela de Che Guevara, eh, se autoconvocan para... Y se, dice... Gente, el no a la subestación, no lo, no lo olvidamos. Se va a volver a repetir la multitudinaria marcha de estudiantes que logramos. Se calcula alrededor de 300 estudiantes, pero esta vez agregaremos instituciones que no sean educativas. Y también iremos acompañados por los vecinos autoconvocados por la vida. Para lograr de esta una gran marcha por el traslado de la subestación Rivolo. Hagan carteles, si se quiere cantos y toda esa buena onda que siempre para que no, de siempre para que no... Para que nos hagamos a escuchar Recordamos que todas las marchas son pacíficas Y tienen un fin en común que es el traslado a la subestación Rigoló Fuera del casco urbano Como muchas de todas las subestaciones Bueno, el tema subestación, ¿no? Un tema picante aquí en Berazotei Que ha traído varias, varias conclusiones, ¿no? Se han sacado con respecto a la subestación Rigoló Que se instaló ya prácticamente en la calle 21 y 145 Lamentablemente, bueno Igual faltan conectar eh, cables. ¿Vos, vos estás más al tanto de esa situación? Si nos puedes contar un poco, a ver cómo viene la mano, qué, y, qué, qué problemas están. El otro día, bueno, en la 142, ¿no? Vinieron a querer trabajar. Cuando fue el martes, hubo un acontecimiento que hubo un choque en la 21 y 145. Una moto chocó. Una moto. Eh, una camioneta y. Porque, bueno, llamaron a la ambulancia y creyendo que eran de la subestación, no no fueron. Cayeron... Después los policías no se querían hacer cargo porque no estaban a cargo de eso. Y los bomberos no sé a qué hora vinieron. y. digamos, en torno a la subestación, ahí todavía existe ese conflicto de sí. tratar de dejar a los vecinos en el olvido, ¿no? Sí. Y... Eh, muy al tanto no estoy, pero les, es que, por ejemplo, ayer fueron a La, a La Plata porque el otro día cuando fueron a... A Capital eh, le mandaron una carta a Cristina y de ahí, bueno, no sé si la leyó o no, la, la derivaron a la gobernación de Pero digamos, la esta, esta carta se hizo por los vecinos. Sí. Ojalá que se haya hecho sí, por sí, los vecinos y sí, no por, por esas agrupaciones, digamos, que están ahí, que en y bueno, calidad, en calidad de mercenarios no. para, para defenestrar al gobierno nacional, ¿no? Porque se ha visto en la subestación muchas de esas actitudes, no de los vecinos, pero sí de, de varios grupos si se quiere de izquierda o de oposición como puede ser la coalición cívica eh, grupos pseudo comunistas y pseudo anarquistas, lo defino yo que, que intentan digamos, por cualquier medio tratar de defenestrar al gobierno nacional y popular que tenemos en Argentina en este momento desde el año 2003 y usan el conflicto de la subestación para crear más conflicto sin querer llegar a un acuerdo porque ese no es igualmente el, el objetivo ¿no? de muchos de los que están infiltrados, diría yo, en el conflicto de la subestación. No los vecinos. Los vecinos sí tienen una lucha larga, tediosa, que se mantiene hace ¿cuánto ya? Más seis, de seis años. Más de seis años hace que los vecinos están luchando contra el cáncer, están diciéndole sí a la vida, no a la muerte. Pero bueno, lamentablemente es inevitable que se filtren dentro de una... De una organización de vecinos de, que se hace en forma orgánica, muchos, muchos grupos que intentan sacar un rédito político de, de un conflicto, ¿no? Hoy justamente sí. estaba hablando con, bah, estaba escuchando, en realidad no, no hablé yo. Mi mamá que decía que no sé en qué diario de Belzate o en qué en dónde leyó que la subestación dice que eh, tiene la misma, los mismos voltios y lo mismo que puede alargar un.. Un microondas, que es lo mismo que tener un microondas o ¿no? una parte electrónica en tu casa. Yo creo que acá lo que se tiene que poner en discusión sobre la mesa, aparte de que se tiene que trasladar la subestación Rigoló, ahora los vecinos tienen que, que tratar de, de pedir que eso se regule de manera constante, diaria, semanal, mensual, quincenal, como fuere, pero que se controle. Porque el tema está en el control y en sí. dejar que, que las ondas electromagnéticas contribuyan a la gestación de una enfermedad terminal como es el cáncer. Y hay solamente dos cuadras hechas con la precaución que tendrían que tener para hacer la subestación, solamente dos cuadras. O sea, en dos cuadras hay una inversión, digamos, que para los vecinos no, no implicaría riesgo. Sí, y después, por ejemplo, las demás cuadras, o sea, no tienen la distancia que tendrían que tener eh, entre el caño maestro de gas y los caños de... O sea, están juntos los caños, para ser para más gráfico y que la gente entienda, tanto el caño de gas maestro como los caños del cableado subterráneo que pasan para alimentar la subestación están juntos, lo que puede generar un cortocircuito y la posterior explosión del caño de gas maestro. Sí, o sea que vuelve a ver hace a ah, sí. Vuela a Berazategui. Vuela una gran parte del barrio. Está muy cerca de, del centro. Ah, o sea que los vecinos están corriendo un doble, un doble peligro. Peligro de explotar y el peligro de contraer cáncer. Sí, y bueno, después por parte de... Y otras enfermedades también, no solamente cáncer. Sí, debe haber. No sé, Yo igualmente pero... la que tengo más presente es por, digamos, por... Por conocimiento de causa, porque bueno, a Amalia ya lamentablemente perdí. ha perdido un familiar por, por culpa de la subestación. Que, creemos que, digamos, la enfermedad eh, más, más dañina que, que claro. puede causar la subestación es el cáncer. No y, sé si la más dañina, pero es la más conocida, digamos. Claro, en sí, realidad. Porque no. también deformaciones. O sea. claro, el cáncer puede ser, también que, puede ser que genere una concientización. Entre la, entre la gente para que la gente tome dimensión de lo que significa la no mantención de una subestación y la mala inversión en, una, en un proyecto de esa magnitud sí, y por ejemplo está permitido se tendría que estar permitido por ejemplo 0,3 microtelas y la subestación es, trae, tiene un 25% de microtelas o sea, microtelas es la unidad de medida de la energía sí. en ese y, y ya con un, un, un 0,4% Por ejemplo, un chico menor de 10 años tiene gran posibilidad de contraer leucemia. Imagínate, eh? con un 0,4 eh, y ahí, ahí está, y en la subestación hay 25%. Bueno, la verdad es un tema la subestación, es un tema largo. Ya vi, nosotros lo venimos hablando hace bastante... A veces no lo hablamos por cuestiones de que no, no estamos interiorizados, con, en este caso con, con Amalia, que nosotros hacemos el programa diariamente. Pregunta, ¿alguien sabe qué pasó ayer? Si tuvieron una respuesta cuando fueron a La Plata. No, no tuvieron, no, no, no tuvieron respuesta. No podían atenderlo, supuestamente. Yo ayer lo que planteaba, que me parece mal, es el tema de, de tratar de emular la lucha de las Madres de Plaza de Mayo. A mí no me parece una idea potable esa. Con las madres de la luz. Pero, claro, ¿por qué no me parece potable? Porque se está usando, se está, digamos, eh, o sea, las dos cosas son muy importantes. Pero como que se está minimizando en cierto aspecto lo, lo que es la, la lucha de las madres de Plaza de Mayo. Entonces no me parece, no me parece adecuado que, que, que se haga eso. No sé ¿qué, qué piensan ustedes, Amalia, vos en particular, que está siempre, digamos, tenés más contacto que yo con lo que es la subestación. No, yo tampoco, no, no me llega un poco en parte eso. Las madres de, de es, las luces qué sé yo. Es complicado. Yo creo sí. que es otra forma de, de lucha, ¿no? Que, que están haciendo los, los vecinos, ¿no? Creo que que quieran denigrar o, o no yo no dije denigrar de yo, no, yo nunca dije denigrar yo dije emulando a la lucha de las madres de plaza de mayo es por ahí o sea que no, no, las dos cosas no van de la mano a eso voy eh, creo que la o sea la esta parte de las madres de plaza de mayo y las madres de la luz creo que las dos están peleando por por los derechos de, de los hijos yo no mal no lo veo sí mirándolo de ese de ese punto de vista tenés razón O sea, Pero bueno, una madre yo... trata de proteger a su hijo y creo que esta es una forma que adoptaron la, las Madres de, de la Luz, llamadas ahora, para hacerlo. Bueno, sí, también hay que reconocer que, digamos, la lucha de las Madres de Plaza de Mayo incentivó a, a varias madres, digamos, que están en un montón de, de situaciones X, que, bueno, padecen Con... algún mal. Por ejemplo, las Madres El del Dolor, Paco. las Madres de, del Paco. Eh, muchas, muchas, muchas personas bueno, yo no, no, o sea, quería abrir un debate con esto no es que yo sea no, el dueño no, de la verdad un eh, las madres del, del Paco no, eh, no usan en su no, no no español sí, sí, sí. no, no, pero... las madres del dolor sí usan un pañuelo azul que son las madres de los policías caídos en, en digamos en, en, en el trabajo pero bueno, no me... Esto es, es abrir un ahí, debate. Por ejemplo, ahí, por ejemplo, las madres del dolor de ese panuelo azul, el, sí, es, es como cínico. eso me, me choca mucho porque es constantemente las bardean, sinceramente, a las madres de Plaza de Mayo y después se ponen un panuelo azul y creo que medio... O sí, sea, denigran un poco la, la lucha de ellas y después se ponen... Ahí. Sí, yo no digo que esté mal, en realidad, no. lo, que, lo que hacen, sino que no me parece, digamos, lo más adecuado como para para, digamos, encarar una lucha, eh, me, me parece que es más, no sé, es, no, no, creo, es mi, mi opinión, nada más, no, respeto, digamos, la, la postura de las personas que, que, que hacen eso, me, me parece que es una forma más de lucha, como decía Rulo, de, de pelear por sus hijos, pero, digamos, no, no lo comparto mucho, si vamos a, a hablar. Bueno, pasamos a otra Noti ¿qué te parece a mí? Te escuchamos. Arguello, escuchar a, Cam a Cameron es preocupante. El embajador argentino ante las Naciones Unidas consideró pre preocupante e irritante haber escuchado ayer al primer ministro británico decir que la soberanía de las Malvinas no es negociable. Adel adelantó que en unas una se semanas se reunirá en Nueva York el comité de, de desconocimiento. De Desconalización y debatirá una resolución para negociar la cuestión presentada por Chile. El, el Reino Unido se niega a cumplir las resoluciones de las Naciones Unidas con toda claridad establecen que en Malvinas hay una disputa de soberanía. y hay dos aportes, dos, eh, que hay dos partes y ambas deben sentarse a negociar diplo diplomáticamente La cuestión, ratificó Jorge Argüello. O sea, Chile también reclama las Islas Malvinas. Sí. Eh. Me parece que... <risa> Alguien más que levante la mano. <risa> eh, no quiero, digamos... Eh, incluir, digamos, a todos los hermanos chilenos... En la misma bolsa de los intereses de unos pocos. Pero, digamos, la, los jefes chilenos... Digamos, los que están a cargo de... Ya sea el Estado... O algo por el estilo Siempre han Han luchado por terrenos que no le corresponden Se destaca La, la autoridad chilena se destaca por eso ¿no? por, por tratar de De sacarle Digamos lo que le pertenece A, a, a los demás países Como En por este ejemplo, caso Argentina Bueno, también por ejemplo La salida al mar a, a Bolivia Exactamente Igual no, para Bolivia mejor que se quede así, porque siempre pasan de sí, me, me parece que, que Chile tendrá que recapacitar en algún momento... No Chile, sino lo, los, los, los, joder, los que están ¿verdad? al mando de Chile tendrán que recapacitar en algún momento y dejar de, de pelear por, por esas cosas que no le pertenecen. Porque geográficamente, si vamos al caso, si nos vamos a remitir a lo geográfico, las Islas Malvinas son argentinas por una cuestión ya geográfica, porque están... Más cerca. Muy, pero muy cerca de lo que serían las costas argentinas. Está flotando sobre el mar argentino, ni sobre el británico ni sobre el chileno. Entonces me parece que hay, que hay que ubicarse un poco en algunas cuestiones. No pongo a todos los chilenos en la misma bolsa porque ellos no tienen la culpa de que tengan gente al mando que, que luche, entre comillas, por, por tierras que no le pertenecen, ¿no? Son las 14 y 40 minutos, jueves eh, 16 de junio de 2011. Tenemos, ¿qué temperatura la repetimos, por favor, señorita Carol Cudillo? La temperatura es de 19 grados, la humedad es del 83%. Tenemos un neblina, está un poco nuboso. El viento es de 14 kilómetros sobre hora. Bueno, no hace ni frío ni calor, hace 19 grados. Está neblado, hay mucha, pero mucha humedad. Así que fíjense, salgan con un suéter, un busito, va a estar bien. Nos vamos al corte con... ¿Qué tema, señor Rulo Castillo? Me gustas mucho. Me gustas mucho. No es para vos, la... Fede. A las 12 lo digo. Me gusta mucho. Así que vamos al corte y nos encontramos con más tarde. piaste en el próximo vlog. volaban, las sabía llevar. A mí me gustaba cómo las movías. Y juntos nos fuimos a pernoctares, que me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gusta como te vestís y cómo andás Me gusta tu pelo, tu cuerpo Me gustaría poderte bañar También secarte y volverte a jugar Por lo que me gustas mucho Me gustas mucho Me gustas mucho je me heel veel. En is que me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 Radio Cantón. Servicio TELAM para la radio. Esta tarde se reunirá el Comité de Crisis por las Cenizas Volcánicas. Lo confirmó el secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi. El funcionario informó que la reunión será a las 15 y que por ahora está operando Aeroparque y Esquiavi explicó que la nube de cenizas que estaba afectando la actividad aérea en este momento se ubica desde el volcán pasando hacia San Antonio Oeste y no afecta el norte del país. El secretario de Transporte agregó que más allá de las pérdidas cuantiosas de las compañías aéreas, que no están cuantificadas aún, La mayor preocupación se refiere a la situación de los pobladores de localidades como Bariloche y Villa Langostura que están siendo muy afectadas en su economía y su calidad de vida. ¡Decepcionamos a la gente! Lo dijo el lateral de Racing, Iván Pillut, en referencia a la campaña realizada por su equipo en el torneo clausura. Pillut se mostró pesimista sobre la posibilidad de clasificar a la Copa Sudamericana, al sostener que prácticamente no tienen chances de entrar. Además criticó la decisión de los dirigentes de Racing de no renovar el contrato del técnico Miguel Russo. Respeto la decisión, pero no la comparto, dijo Pillut. Libres del Sur criticó la decisión de Solanas de romper el Frente de Unidad. El movimiento que encabeza Humberto Tumini consideró un grave error que Fernando Pino Solanas haya dado marcha atrás en la construcción de un Frente de Unidad. Sin embargo, expresó su anhelo de que el líder de Proyecto Sur revea su decisión. En un comunicado, además, la dirigencia de Libres del Sur apuntó que Solanas fue, desde un principio, abanderado de la unidad de las fuerzas populares y progresistas. Piratas informáticos aseguran haber atacado la página web de la CIA. El grupo que se atribuye el hecho es Lulz Security, que hasta el momento hackeó la web del canal televisivo Fox de Orientación Conservadora, la radio pública estadounidense PBS ese, el sitio del Senado norteamericano y el de la empresa Sony. Estos actos, según dijeron, fueron realizados en señal de protesta contra el documental emitido sobre el presunto informante de Wikileaks. Servicio Telam para la radio.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 14 y 49 minutos, jueves 16 de junio de 2011 Otro bloque más de tarde, piaste, si nos enganchaste Recién veníamos hablando un poco de las cenizas volcánicas De la subestación Rigoló, de Macri y la UCEP También veníamos hablando de las Islas Malvinas ¿Y qué nos queda por hablar, señorita Carol? Desconocimiento y muchas dudas en el debut de la ley antitabaco Comenzó a regir la norma que restringe los espacios habilitados para fumar en la ciudad primor, la transgresión, los fumadores dicen que la ley es un poco invasiva de las libertades individuales y que les llevará tiempo adaptarse. Estamos en el horno. La ley me parece bárbara, pero estamos en el horno. Mario observa la lluvia caer por la venta de un bar de Plaza Italia, repite la frase con pena y vuelve a pitar, un, a pitar su cigarrillo. Un placer que hace unas horas ya es una infracción. ¿Qué opinas vos fumador y vos fumador? Y el otro que está allá. Con respecto a la ley antitabaco, yo lo decía ayer. Me parece que era ayer, ¿no? Sí, sí ayer justamente estábamos. Es un golazo tanto para el que no fuma como para el que fuma. Va a reducir notoriamente el consumo de cigarrillos en la sociedad. Yo Y fumo, la venta. Yo fumo. Los únicos que se perjudicados son los que os quieren, pero... No, los que no, porque no lo ganan mucho. porque ganan 5 centavos por paquete de cigarrillos. Es el, como sí. la carga de celulares. Pero no sé, ¿qué opinas vos, Rulo, que fumás también con respecto a la ley anti-tabaco? No, yo creo que en los espacios públicos se puede fumar porque, oh, chon, no. <risa> porque no afectás al otro. ¿Qué sé yo? En espacio cerrado puede ser que rija la ley. Igual para mí tiene que haber lugares que, que estén reservados para los fumadores. Sí, pero también es una ridiculez poner en un bar, por ejemplo, Un sector que diga fumadores y otro no fumadores y, la y, y, <risas> y los separan 10 pasos de distancia. Claro, sí, pero hay, hay lugares que tienen un espacio abierto para los fumadores. Sí, no, ¿Quieres fumar al afuera y... Claro. O sea. ¿Vos querés fumar? Yo no voy a salir de ningún lado. No, no, no. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué más? ¿Qué más sí, me van a, no, a privar? ¿Qué más? A mí me encantaría dejar de fumar. Me encantaría, la verdad me gustaría mucho porque fumo. Desde los 9 años, oh, recuperó el chabón. No, de los 15 años que fumo y tengo 24, y ya, ya son casi Cada 10 año años viernes. de cigarrillo. ¿10 años? ¿Y cómo pasa el tiempo? No, yo no. ¿Y ¿Sabes cuántos años necesitas para que se te limpien los pulgones? ¿Te ¿Si lo dejás ahora? Sí, no sé. Ahora creo que ya no te conviene dejarlo. <risa> yo te vas a morir antes de... antes de que se te limpien. No, no sé, no sé. Pero bueno. Yo no lo quiero dejar, según es. Yo, a mí me gusta fumar y voy a seguir fumando. ¿Vos de qué edad fumás? Yo de los 15 también. De los 15. Vos fumaste alguna vez, así que no digas... Sí. ¿Y vos, vos fumaste alguna vez? ¿Qué, me, fu igual ¿qué, me fumabas? ¿Qué fumabas? Marlboro. Fumaba. Marlboro. ¿Light o or... Or not <risa> light? ¿Vos qué fumabas, Carol. Yo fumé siempre Parecía. Philly o Lucky. ¿Philly? <risa> <risa> Lucky o Lucky. Lucky, venga. Si sí, yo fumo... Está mal promover la marca del cigarrillo. Fumo Felipe Morris. Para no decir nada. Pero me parece, un, la verdad, un golazo tanto para el que fuma y tanto para el que no fuma. Va a reducir la cantidad de fumadores y de personas afectadas, de fumadores pasivos, que no sé cuánto hay de... Pero ¿cómo es el tema? ¿Cómo es la, el decreto que salió? ¿No se puede fumar en qué lugares? No se puede fumar en lugares públicos. En lugares en, públicos. Digamos, en un en bar. en los lugares cerrados tampoco. En, en un boliche no, no vas a poder fumar. En recitales. Ah, oh, no, ya. Hay que ver igual, si, lo es, lo lo decían, que ver si eso se ¿verdad? respeta. Y en no, las canchas. No, en las sí. canchas. También tampoco se va a poder no, fumar. No, eso me parece una boludez, porque estás al aire libre. No es que vos le estás haciendo no, un mal. O sea, están todos igual, muy juntos, pero mirá, igual. ¿no? ¿sabés no? que una vez estaba en la estación no, de Quirmes esperando el tren? Que había un al lado fumando. Y sabes que Yo estaba embarazada de Martín y me tiraba el humo en la cara, la estúpida. ¿No le dijiste nada? Sí, le dije todo. Ah, bueno, una entonces... cosa igual es bueno, fumar, que... digamos, en una estación de tren, de tren y otra es fumar, por ejemplo, eh, esperando el subte. Eso sí. Bueno, sí. ¿Qué sé yo? Porque Pero hay lugares en... que vos, o sea, vos como fumador, creo me yo que te ubicás. Ubicar. más sí, vale. Yo no voy a fumar si todos ustedes no fuman o si estamos en un lugar cerrado de 4x4, <risa> <por cuatro>, ¿entendés? <risa> <Yo sí. risa> ¿Qué sé yo? yo. Sí. Metele, estás en una reunión y todo no fuma, yo me voy afuera a fumar. Y sé que le molesta vos, a los otros ¿Cuántos cigarrillos te, te fuman por día? Y cinco, más o menos, depende del día. Claro. Si está nublado, fumo. Ah, no, no tiene que ver. ¿eh? Sí. Yo fumo el doble. Yo fumo 10, 13, 12. Bueno, vos. No llegó al paquete de 20 todavía, pero. Yo voy a llegar. Pero ya, yo voy a llegar. No, espero que no, espero que. Hay personas, por ejemplo, yo tengo a papá de una amiga. Que está todo el tiempo sentado mirando la tele, pobre, ¿no? Y se fuma dos cigarrillos, tres atados. Más también. Tres atados. Hay que fumarse 60 se cigarrillos. ¿no? Sí, es una animalada. Pero es que está. Fuma uno. Se termino, se termino claro, hay gente, yo conozco gente que por ejemplo en la casa se prende un cigarrillo en la cocina, lo deja en el cenicero Ajá. y va a la pieza y se olvida que tiene el cigarrillo prendido <risa> en, el, en sí. la cocina y se prende el cigarrillo en la pieza. Esta gente ché. Esta gente <risa> hasta Esta gente que... Esta persona que te digo se fumaba cinco paquetes de cigarrillos diarios. Bueno, ponele en mi casa adentro no se fuma. ¿Pero por qué? Porque mi papá no fuma y a mi papá siempre le gustó. Mi mamá, mamá sí fuma y mamá, bueno, se tienen que ir. O en invierno, cuando tienen que salir, se abre la ventanita y fuma en la ventanita. Pero sabe que adentro no fuma porque, pero más que nada, aparte de eso. Pero ustedes casi ninguna fuma. Y, y mi mamá sola fuma en mi casa. Antes yo fumaba con, con mamá, fumaba, fumaba con mamá, sabían que fumaba. Pero ahora, desde que empecé a estudiar y me hago la deportista, no fumo más. Claro, no está bien. Yo en mi casa empecé a fumar en, adelante de mis padres a raíz del accidente que tuve en la mano, que no me podía Mirá. ir de mi casa, digamos, entonces, digamos, blanqueé la situación y dije, miren, yo fumo, eh, y bueno, y de ahí fumo adelante de mis padres. A partir de los 19 años más o menos fumo adelante de, de ellos. Después ya. ¿sí? ¿Vos, ¿Vos fumás adelante de, de tus padres? Sí. Sí, ¿Sí? Uh -huh. de los dos. Sí. Yo de mi mamá, de, de mi papá me daba cositas, nunca fumé adelante de mi papá. Mi no. mamá sí. ¿Tu papá es un golpeador? No. ¿Te golpeó? No. ¿Tenés no me miedo? Me ¡Ay, no! ¿Vale? ¡Me caigo! Basta, chicos. ¿Viste cómo te pregunta Majul? Ahí cada uno preguntando. No, pero es, es verdad lo del cigarrillo. Es, está, está bueno. Ojalá que, que todos los que fumamos lo dejemos de hacer. No. Yo subo una escalera... Pero que y, lo dejen de hacer, ¿no? Porque yo subo lo... una escalera y me agito, por ejemplo. No, Eso es sobrepeso, también. Fede. Sí. No, bueno, no pero, le eché la culpa al cigarrillo. Pero el sobrepeso, el cigarrillo también contribuye. Y el sobrepeso, los dos contribuyen a, a, la, a que estar agitado. Sí, igual no tenés sobrepeso, eh. No. Ni chiste. No. Pero, nada, carne no, pero igual. Yo fumo y juego a la pelota lo más bien, y no es que, que me falta el aire ni nada. Qué sé yo, va, yo soy así, capaz igual de. Yo soy, ansio, yo soy muy ansioso. Por ahí algo que eso vos, vos no, no sos tan ansioso como yo. Entonces yo enseguida me, me prendo un cigarrillo. Decirlo okay. en el aire, Carlos no? No, no te entiendo, la verdad, seña? tu seña no sé qué me guita, Ahora después, Quiere que le pasen la yerba. Ay, este rico no entiende nada. Ahora que me dijiste lo de tu diente. <risa> te miro y tenés razón. Tiene como el lindo así. rival no da para que lo hablemos al aire. No, nah, <risa> no. Pero es una particularidad hermosa tuya, no. junto con el ladito ese que te al lado de la boca. Porque la otra vuelta estábamos discutiendo. Yo le decía, tenía ganas de ponerme rackets, ¿te dices? Brackets. Yo también. Que en cuatro meses se me arreglaría. Pero también es feo de grande usar. ¿Por qué? Pero es para mí es con... más, menos difícil usar de grande eh, aparatos que de, de chico. chico? Porque yo, bueno, yo me pondría aparato, no me importa nada, ¿qué me importa? Yo Capaz que de chivo porque te cargan, ¿no? También. A mí me hubiese gustado que mi mamá me haya puesto de chivo. Sí. Pero invertir en vos, Carol, yo lo no entiendo tu <risa> mamá. <mixedapan> no, mentira, no, pero eso es, es importante, yo, a mí también me encantaría ponerme aparato. Aparte y, te cambia estéticamente, te cambia todo, sí. Yo igual para cambiar estéticamente tendría que nacer de vuelta, pero bueno. Eso está en discusión. He tenido mis chicas en algún momento, pero bueno. Ahora. Ahora importa otras cosas. Ahora estoy en la malaria. En la mala época. No estoy. No, a ver. Caso pará. contrario a mí es el señor que pará, tengo frente a mí. estemos en el. Para, estás en la malaria. Yo quiero que me cuentes qué te impulsó ayer. A decir que decidiste ser un poco más feliz Ser más feliz Ah, eso A ver, comentémosle bueno, a tus oyentes Yo escribí un texto A nuestros oyentes Yo escribí un texto, señores oyentes Que se llama Ser un poco más feliz Donde yo Expongo Mis, mis ganas de ser Más feliz De lo que soy en realidad ¿Por qué ser más feliz? Más feliz implica. Perdón, se me trabó acá. ¿no? Más feliz implica disfrutar de las pequeñas cosas que nosotros tenemos en la vida. Porque uno no da zancadas, sino da pasos. Y los pasos, por más que sean cortos, llegan igual. Entonces, en la vorágine de la vida, digamos, en esa aceleración constante. Que corremos, no nos damos cuenta que caminando por ahí llegamos más rápido. Más... A veces uno está tan que pendiente queriendo llegar a eso que tanto desea, no sé, o tener su auto o algo. Y mientras tanto, todo ese camino, ¿no te diste cuenta de aprovechar todas las en realidad, mira, yo... cosas chiquitas que hubo? Todo por tratar de llegar quizás a esa cosa que nunca vas a llegar. Va a parecer una boludez y va, me vas a decir, no tiene nada que ver con, con lo que vos escribiste. Yo ayer estaba viendo una película que... Que la temática de la película era de una chica que estaba en Grecia y que era, que era guía turística en Grecia. Entonces yo dije, wow, qué gana de estar en Grecia. Y me visualicé, me imaginé por un momento en. ahí en el Partenón, en, la, en las ruinas griegas, y dije. Pero es verdad, estoy loco, pero es así. Y dije, ¡qué felicidad! Hoy me propongo a ser más feliz. Entonces, hoy me, ayer me propuse ser más feliz. ¿Fue a raíz de esa película? Sí, me nació así. Por, capaz que es una boludez, un conector nada más. sino no que tenía ganas de decirlo hace poco. Yo por ahí, yo ayer le explicaba a mi madre que no tengo esa um, verborragia necesaria para espetar, digamos, todo lo que a mí me pasa. Entonces yo trato de escribirlo... Eh, papel, digamos, en este caso en la, en la computadora. ¿Qué te dice tu mamá cuando lee tus textos? ¿Los lee? Los lee, pero no me dice nada. Por Facebook capaz comentarlo, ¿no? Algo, porque ¿eh? a mí no me gusta, no me gusta tampoco hablar así, digamos, de, de lo que escribo muchas veces, porque lo escribo precisamente para no hablarlo. Claro. O sea, tu modo de expresar es escribiendo. Claro, pues yo por ahí no puedo mantener una discusión, muchos me han criticado esto, Yo no puedo mantener una discusión con una persona porque enseguida me caliento. Entonces uso como herramienta de defensa escribir y siento que me sale mucho mejor que discutir. La otra vez hice un texto, por ejemplo, estaba escuchando a, a Rodríguez en la televisión, hablando de Bebé Bonafini, de, de los desaparecidos, de la dictadura, con una... Liviandad terrible. Y yo me calenté de verdad. Y me puse nervioso y putié Y tenía ganas de tenerlo enfrente y pegarle. Pero bueno, canalicé mi bronca por otro lado. Más, más diplomático que en este caso. En este caso es la escritura. Pero usted, perdón. En este caso es la escritura. Entonces, vos cómo canalizás tus... Tus broncas, tus... Uh, tus ansiedades tus necesidades. No, todavía no logré esta manera de decir, de esta forma no puedo desahogar. Entonces, por eso siempre me, me termino discutiendo. Pero discutís en buenos términos, digamos, ¿o no? No. ¿No? no puedo. Amalia, yo sé que es bastante sanguínea también. Chanky. Y que muchas veces no discute en buenos términos. No. Es más reaccionaria. Yo no, no pienso lo que digo. También o sea, soy de reaccionar mucho. Ajá, y... Yo y el señor Julio... Y digo, muchas cosas que las Muy hiriente. Yo también. ¿Y el señor Rulo sabe discutir o es muy reaccionario? No, a mí mucho discutir no, no me gusta. Yo soy un tipo Ay, pacífico. Y... Vos sos un hippie. Sos un puto. <risa> sos pacífico. El hippie tuvo de más. Sí, yo en un, casi evito las discusiones, nunca me pongo mal, nunca... Yo Rulo para está, mí... feliz. <risa> Rulo feliz. está feliz. El Rulo está feliz. Para mí escribir fuera de joda lo digo y sin vergüenza. Para mí es una necesidad. Yo todos los días me levanto con ganas de escribir. Por más que no se me ocurra nada. Pero todos los ¿Te días... Te pones me... a tipearse y te empiezan a ocurrir ideas, ¿no? Sí. Y después no sé, lo más triste es que no sé cómo se me ocurrieron. No sé si me explico. Sí, son tu es tu inconsciente. Porque yo escribo, me siento y escribo. Y después... Pero esto es lo que hablamos en la otra vez también en psicología. El profesor dice muchas veces... O uno antes de hablar y después de que hablaste dice que no sabías que ibas a decir eso, lo que te salió. O lo mismo cuando escribís, después escribir está tan bueno. Es decir, en psicología hablamos. Porque puedes escribir cosas que, que nunca te diste cuenta que, que quizás las tenías adentro. O la, es una manera también de conocer otras cosas. Claro, es, es, es complejo el tema. Y a mí me da mucha... También el escribir me alimentó, digamos, la curiosidad por leer. Porque cuando uno escribe, digamos, Otra es necesario, historia. es indispensable leer por una cuestión de, de tener unos sinónimos bien implementados y tener un conocimiento sobre algún tema en particular. Lo que escribo yo en realidad no tiene, digamos, como no, no, no me siento capaz de escribir un libro, por ejemplo, en este momento, porque no, no, pod no podría hacerlo por una cuestión de que me gusta escribir sobre cosas puntuales y diferentes. No puedo seguir por ahí una temática sobre un tema. Me encantaría escribir un cuento, por ejemplo. Eh, o, o los poemas que escribe Benedetti. ¿Cómo? Una novela. ¿Cómo? Una novela. O una novela. Capaz o... que es como tendría su. Sí, pero bueno. Yo admiro mucho, leí muy poco, pero lo, lo poco que leí me gustó. Me gusta mucho Cortázar, por ejemplo era una persona bueno declarada antiperonista es de público conocimiento yo no lo soy pero me, me resulta muy atractivo la forma que tiene de escribir Por casa, Escuela, ¿Casa ¿no? tomada no um, era como ah, suena. no de un estudio de ajedrez, donde estaban jugando ajedrez Es muy raro. Bueno, es, es increíble como escribe. Yo, Rayuela, no lo leí, lo estoy pidiendo para ver si alguien lo tiene. Lo tengo yo. Bueno, <risa> bueno, si me lo puedes prestar, te voy a agradecer. Bueno, dale. ¿Viste la película que te di? Sí, la vi. Ah, la vez bueno. la Ahora lo vamos a estar hablando. <risa> Pero bueno, me parece que, que Cortázar es una persona. Borges tampoco nunca leí porque no, todavía no estoy al, al nivel, digamos, para poder leer Borges. Mi papá va a mí Borges. Igual no. te mandan en la escuela, nunca te mandaron a leer Borges no. en la escuela. A mí sí. A mí también. Creo que era el náufrago, ¿no? De Borges, ¿puede ser? Cien años de soledad también son. No, el náufrago no de... es de Borges. Es eh, de Gabriel García Márquez. Ah, ese. Ah, me lo confundí entonces. Borges, Qué aburrido. Marquez ese Marquez, libro, es Dios mío. El... Es como la película. Mm, no ¿Parece Wilson? Nah, no, pero está el... bueno el libro. El tipo está todo el día en la barquita esa en el mar. Pero vos, fíjate que el tipo... ¡Es hizo un bajón! Hizo un libro... Es re aburrido, fue dejate hinchar la pero, bola. Pero no, <risa> pero vos analizá esto. Hizo un libro de, no sé, de 400 páginas donde la situación está en una balsa en el medio del mar. Sí. Claro, de ahí tenés que empezar a crear. O sea, ¿cómo lo creas? Por más que vos te parezca aburrido, hay que, hay que decir que es increíble porque... No, la a verdad a mí no. ¿Hasta no. qué punto llega la imaginación de una persona? El libro está, eh, o sea, está todo el tiempo arriba del, del, de la balsa. Pero, yo creo que un libro, para que sea bueno, te tiene que atrapar la, la historia y tiene que haber momentos interesantes y para no. mí el libro es... ¿Vos no leíste Rodolf bueno. ¿le ¿le Rodolfo Walsh? Mm, no. Bueno, Rodolfo Walsh, hay que leerlo a vos. Si te gusta, eh, por ejemplo, la nonfiction, te, te va a gustar. Esa mezcla de, de personajes, de... ...de textos periodísticos... ...no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer Rodolfo Walsh... ...¿qué leíste vos de Rodolfo Walsh? Eh, no soy okay. de acordarme... ¿Operación de los... Masacre? No... ¿Quién mató a Rosendo? Con... No, no ¿Carta sé... abierta a la Junta? Nah, sí, sí. Pero lo que no soy de tener, por ejemplo... Es ...muy preciso son los... Eh, ...los títulos, los nombres... Bueno, yo recomiendo de Rodolfo Walsh... ...uno de los textos que a mí particularmente... ...me encanta, es Esa Mujer... Que nosotros aquí en el taller de redacción, que tenemos los sábados, lo vimos con... Digo, el taller de redacción que está a cargo de la señora Gabriela Juvenal de Berrospe, para que se enoje. <risa> vimos eh, el texto Esa mujer. Un texto... ¿Ya lo conocías vos? Sí, yo lo, lo había leído en la facultad. Y... Y a mí me encantó. Realmente me, me encantó. Ha venido una señora... No sé quién es lo ¿Podemos invitar a hablar? Podemos invitar a hablar no Pero bueno, ¿no? María Luz María Luz se llama pues, María Ángeles no. María Ángeles No, no es María Ángeles sí. María Ángeles, Tuti. Sí, no No, no, no es <risa> Bueno, volvamos un poco a la, volvamos un poco a la parte Un lente para acá, a lo urgente A esta desviación literaria que tenemos aquí en tarde piaste donde estamos compartiendo. Puede ser desordenado para algunos el programa, pero estos son datos importantes porque esta también es son los temas que habla la juventud, ¿no? Que no es solo, digamos, temas banales que no son de importancia. La juventud debate, la juventud lee. Entonces, nosotros queremos reflejar eso en este programa también. Y que se puede entablar un diálogo entre <coughs> cuatro personas, en este caso, donde comparten sus diferentes puntos de vista sobre texto literario, por ejemplo. Al Rulo no le gustó El Náufrago. A mí me parece que es una obra increíble. A Amalia le gusta Rodolfo Walsh. A Carol, Car ¿vos qué leíste? ¿De Rodolfo Walsh? No, de alguien que te haya gustado. No, también me gusta Cortázar Rayuela que no lo pude terminar de leer. Se puede leer de dos formas, encima. Sí. Bueno, empecé a leer de la forma normal, que tampoco la terminé, no la terminé y la otra todavía ni la empecé. Y... No, sí, me, me gusta leer. Ahora no me acuerdo tampoco mucho el... Me acuerdo que leí uno cuando estaba internada, me había gustado leer. Que no voy a hacer otra cosa que leer, estaba re ahí Había leído uno que hasta me había hecho llorar. Porque yo, yo soy de que me gusta leer y me remeto en lo que leo cuando me gusta algo. Me imagino todo, pero bueno, leer. Es que vos tenés la, la oportunidad de, más con la película que lo que ves, que vos imaginarte las secuencias. Sí. ¿Leerías, el lugar? por ejemplo? ¿Vos sos miedosa? Sí. ¿Leerías a Stephen King? No, no me gustan de terror. ¿No? Pero... ¿Vos leerías a Stephen King? <risa> Salute. Uh, sí. Stephen Stephen King es un tipo que hace cuentos de terror, digamos, historias de terror. Igual debe estar bueno. Pero Puede es. Ser leer no puede ser pero ya ver ahí película y y igual me parece buena. que es más trágico no sé si mi tío eh, leyó El Exorcista hecho por Stephen King y no, no lo pudo ni terminar de leer porque era y bueno también lo que empecé que a leer buenísimo. que tampoco lo, lo terminé de leer es el libro que nos habían regalado cuando fuimos a la ESMA eh, no me puedo acordar cómo se llaman pero ahí, del ahí en la ESMA nos regalaron es grande y empieza así con todas fotos en ne todas fotos o sea hojas en negro sin fotos y después empiezan fotos Y después empiezan así. Hay también palabras textuales de, de cosas. Es muy fuerte. Porque... Para mí, un gran escritor es Galazo. Sí. Me encanta con Galazo, Galazo, Galazo, sí. Leí un par de libros de Galazo y la verdad, cuando cuenta sí. una historia es muy. Está uno yo el que leí no, Galazo. Este era de piña. Me parece que yo estaba haciendo el de... el de. El que me dio la alma. ¿Qué? O sea, ¿el libro que más te gustó, cuál fue? Que pudiste... eh, me gustaba mi planta de Naranja Lima. Bueno, de mi planta de Naranja de Lima está buenísima. No sé. no, no. Eso se lo tendrías que leer a Martínez cuando sea más grande. La historia de CC. Sí. También me hizo los ojos del perro siberiano. No Eso me, ah, me habían ese. hecho leer en la escuela. ¿Y después no te hicieron leer Cruzar la Noche? No. No, no sea, y después los ojos del perro siberiano. Lo... Yo me acuerdo que mi planta de Naranja Lima me lo leía mi madre, a mí y a mi hermano cuando éramos más chicos. Y es un cuento que me quedó a mí, y es un cuento muy viejo. CC, o sea, el portugués, me acuerdo de, sí. de, de, de personajes, pero está bueno. El principito nunca leí, por ejemplo. Yo sí lo leí. Tampoco. Yo tampoco. <risa> Yo no. ¿A vos no. qué libro fue el que te gustó más? Eh, uno de Galazo, no me acuerdo el nombre ahora, pero lo leí hace... ¿En qué se es de San Martín? No, no, es, cuenta la historia de, de un tipo que vive en... Eh, que es de clase media sí. ¿no? y cuenta como ve la, la, la subrealidad de clase media y cómo la cuenta Galazo ¿no? y bueno está muy bueno, te hace ver un par de cosas de la realidad, es medio es medio que, que para mirar la realidad y ponerte a pensar ¿no? de, de lo que estás viviendo ahora pero está muy bueno el libro porque es como una historia es muy bueno ¿A vos después, a después el título te lo, te lo paso, pero es muy bueno Así lo recomendamos también. Dale. ¿Vos a mí recordás el, algún.? Uno que me gustó mucho, que cuando me hicieron leer en la escuela, que me abrió un poco la mente, fue cruzar la noche. ¿De qué se trata? No, una historia de una desaparecida. Ahí me abrió. La, el panorama, el, Sí, en la primaria. en una escuela donde. en una escuela donde no. se vivía solamente la, la realidad de, en el momento. No había... Pero digamos, fue un buen paso, digamos, de parte de tu maestra por... Sí. Tu profesora, en este fue, caso. También es profesora en la media siete ya ahora. Ah, profesora en la media siete. Sí, por ejemplo, en esa escuela nunca se habló de desaparecido, nunca se habló de de la dictadura. Eh, solamente tenía un profesor de octavo año, dos. Que era uno, Carro, no sé si lo conoces Conocido en su tema. Gabriel Carro, de matemática. No. Después otro, no me acuerdo el nombre de él, que era artística. Y, y Ana Paredes fueron los que me. Que me abrieron o sea, Ana poco. Paredes es una persona inteligente, un... sí. No, no Ana Paredes. Eh... Ana, Ana. Milelia. No, eh... Lilian. Lilian. Lilian Gómez. No, no es muy conocida. Lilian es no, no. Bueno, Lilian. Algo sí, no me acuerdo muy bien. Muy pero bien. tenés alguna profesora que haya marcado? En tu... Que te acuerdes así. Que me haya marcado... No. Yo creo que uno de, las, uno de los profesores que a mí más me comprendió fue José Luis Solari. No sé quién es. Que bueno, es una persona muy criticada dentro del colegio, pero a mí particularmente... <coughs> José Luis me comprendió mucho y, y siempre tengo un, un buen recuerdo de, de él. Yo también. Yo no lo tuve como profesor, pero... Por ¿De ejemplo, qué es? De, de historia. De historia. No lo tuve. Una vez, cuando empecé la, la secundaria, en la media 7, me acuerdo que fui a ver un cine de debate del Cordobazo. Y el profesor de que tenía en ese momento, no me dejaba... No me dejaba ir de derecho y ellos tuvieron una, una cruzada. por sí, A mí Solari me parece una persona muy... <coughs> tiene sus, sus cosas malas, que son muchas, pero es una persona muy auténtica y que, y que tiene de verdad un interés particular por el bienestar de, de sí, los pibes sí. y me parece que eso es muy valorable en lo que es, en lo que es el ámbito escolar. Es, es docente de, de vocación, ¿no? Entonces, eh, marca una gran diferencia entre la vocación y la obligación. Creo que en qué rama bien. estabas? Yo estaba en la rama de un paraíso. Dale, en la, estaba en, en Humanidades. ¿Vos? También. ¿Vos? Yo en Economía. En la economía, la economía es más frío. Encontré sí, el nombre del libro. Del Televisor a la Cacerola se llama. Del Televisor a la Cacerola. De Norberto Galazo lo recomendamos. ¿Cómo se ah. llama el de, el de contador de la media 7? Eh, Daniel. El negro Villalba. Negro Villalba. Eso creo, eso es en grueso. Ha llegado Adrián Perrostre El Buenas padrino. Estames. El padrino del pueblo. ¿Cómo le va Adrián? Todo tranquilo, acérquese el micrófono. Muy bien, muy bien. ¿Ustedes cómo le van? ¿Quieren mandar algún saludo? No, a vos, que sos lindo. Bueno, muchas gracias. Bueno, hemos llegado al final de Tarde Piaste, hemos divagado un poco, hablado de libros, hablado de actualidad, de, de todo. Así que me voy conforme hoy, está, estuvo bueno el programa, me gustó compartir esta tarde junto con ustedes. Lo vamos a hacer todos los días, obviamente. Así que, Carol, que tengas una muy, pero muy buena tarde. Igualmente, chicos. Amalia, una muy, pero muy buena tarde. Igualmente. Rulo, buenas tardes. Hasta luego. Muy, pero muy buena tarde. ¿no? Bueno, hasta luego. Esto ha sido Tarde Piaste, Federico Amalia Carol Rulo, para todos ustedes en Radio con Todos, 102.5 una radio comunitaria abierta y participativa que incluye tu manera de pensar Así que acá te esperamos y escuchamos de fondo esta canción que está buena ¿Cuál es? Next Week, next? Next week. Next week. Bueno, next Week De sumo, así que nos despedimos en este momento, chao